Si andas con otro, te felicito que no te quiera para un ratito, que no sean malas sus intenciones, aunque te vale. n 俺の家族のために、俺の家族のために、俺の家族のために、俺の家族のために、俺の家族のた e に、俺 e 家族のために、俺の家族のために、俺の家族のために、俺の家族のために、俺の家族のために、e の e 族のために、俺の家族のために、u の家族のた o に、俺の家族のために、俺の家族のため e r の家族の e めに、俺の家族のために、俺の家族のために、e の家族のた a に、俺 n 家族のために、俺の家族のために、俺の Fue i n t e n c i o n a l que no te use. Para una noche de mi existencia, no te r e p r o c h e que no te rompa el corazón, porque me puedo enfurecer. Tú no estás sola, porque yo siempre te voy a defender, aunque no quieras. Para que no le vaya mal Un despechado como yo Puede volverse criminal Aunque t o d olvido o Fue intencional Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla Que no te r o m e el corazón n t e n c i フォー l